El local se llama Azuyás, está situado en Haití Den Radio y permanece abierto todos los viernes de 10 a 11 de la noche y los domingos de 9 a 10 de la noche. Te espero, no falte. Te espero, no falte.